ahora a Miquel Laza, que es el portavoz de AJPNV... ...aquí en el Ayuntamiento del de Audio, ¿qué tal?... ...que tal... ...Egunón... ...bueno, más con este día de... ...que nos animamos todos un poco más... ¿eh? ...el sol, parece que no, pero... ...buena ayuda... Eh, ...ayuda, un poquito, <risa> sí, sí... ...la verdad, bueno, ayer tuvieron ustedes un pleno muy extenso... ¿Sí? ...y ustedes eh, pues también incidieron bastante... En, en ...participaron en todos los... ...yo creo que en todos los puntos... ...y además también hicieron varias preguntas... Eh, ...por ejemplo, pues sobre el asunto... ...sobre el tema de la limpieza viaria en el municipio... que hicimos hicimos varias varias preguntas y permíteme que, que haga una pequeña introducción uh -huh. pues porque al final dices que el pleno arced fue muy extenso duró pues no sé si aproximadamente casi cuatro horas ¿no? sí. y, y bueno he comentado en el, que he venido comentando durante esas horas que de las cuatro horas pues prácticamente no sé si sobraron la mitad uh -huh. ¿no? pues porque se tocaron temas que son supramunicipales y que evidentemente tienen toda la legitimidad del mundo para debatirse en el ayuntamiento del audio faltaría más hablar de política y, y es saludable y hay que hablar de política y nadie nadie no, mi intención no es no es decir lo contrario, ¿no? Lo que pasa que al final en un día especial lo que lo que eh, lo que le interesa al ciudadano del audio yo creo que son las cuestiones que afectan al audio, ¿no? Mm. Una cosa o sea que, que pues, pues darán no, ustedes a que a que haya más temas me, digamos municipales. Una, una cosa es, mira, O quizás cosa, más breves los otros, ¿no? Claro, pero al final qué ámbito de actuación tiene el municipio? Yo puedo hablar de ver, de, de de la paz mundial. Eh, y que desde luego es muy loable y todos estamos, eh, bueno, pues en la medida de nuestras posibilidades pues intentando que, bueno, pues que eso fructi se fructifique pero claro, la mitad de actuación del audio es el que es uh -huh. eh, y al final vamos a ser realistas podemos hablar de la reforma laboral que es un tema muy interesante y afecta a los audioarras, por supuesto pero si nos escapa del, del ámbito del audio uh -huh. entonces claro, al final una cosa es lo que le interesa al ciudadano al audioarra y otra cosa es lo que nos interesa a los políticos eh, que no tiene por qué muchas veces coincidir Bueno. Y, y yo haría esa pequeña reflexión uh -huh. En cualquier caso, sí Una de las cuestiones que sacamos ayer Claro, porque el equipo el equipo de gobierno Lo digo con todo cariño Pero Nacho y el equipo de gobierno de Bilbo Ahí se mueven, están encantados y Al final cuando nos hablan de cosas del audio Fíjate, se lo voy para hablar, ¿eh? Uh -huh. Porque al final lo que le interesa al ciudadano del audio Es el proyecto, las obras de la calle Vitoria Eh, lo que pasa, la, la, la, la, lo que hemos comentado, que hay eh, la, la limpieza en el audio, los proyectos de las viviendas en Eucoplaza, eh, son proyectos el, el, que, que afectan al día a día de la audioarra, ¿Sí? la plaza Bastos, un montón de proyectos que, que, la, que afectan directamente a la audioarra, entonces claro, yo entiendo que, que tenemos que centrarnos más en temas municipales, pero bueno, en cualquier caso, eh, por supuesto, respetando y entendiendo que, reconociendo la pertinencia, ¿eh? por supuesto, del debate de, de cualquier tipo de debate político. ¿eh? Pero entiendo que, que nos tenemos que centrar más en temas del audio, como es el que me has comentado. Y al final nosotros, ayer comentamos al, al, al alcalde, que nos contesta el alcalde, que por cierto no lo hizo, eh, lo, lo hizo el portavoz de Bilbu, le preguntamos al equipo de gobierno que desde nuestro punto de vista hay un incumplimiento flagrante de la ordenanza municipal de limpieza diaria. El pueblo está sucio, el audio está sucio, está lleno, las paredes están encarteladas, eh, lleno de pintadas, y, y no se quitan. O sea, no hay órdenes de limpieza del pueblo. Y eso yo creo que es una cuestión que le preocupa al ciudadano, a la audibarra. Y, y bueno, pues en cualquier caso, es una es una cuestión que lo planteamos como un robo ayer, sugiriéndoles e instándoles a que, a que hagan algo en ese sentido, ¿no? Ustedes también mostraron su preocupación No sé si trasladada por algún vecino O vecinos sobre el asunto De la, de la mezquita Sí, sí eh, Pero bueno, yo vaya por delante que A ver, ese tipo de cuestiones hay que tratarlas sin ningún tipo de prejuicio ¿eh? Sin ningún trauma y a mí me da, Si hay un vecino El que sea, que desarrolle una actividad ilegal Hay que mirarlo Hay que analizarlo Y, y lo tenemos que, que, que, que estudiar y no sé, y nosotros diferentes vecinos, eh, pues bueno, no su preocupación, sino el hecho de que bueno, pues hay un flujo de personas importante de un área donde se desarrolla una actividad, en lo que era el antiguo ecocentro en la calle Zubiaur número 5, en la trasera baja, sabes dónde en, en lo que es el antiguo ecocentro. Sí. Uh -huh. y, y simplemente le preguntamos, le preguntamos al equipo de gobierno, hay una asociación la Alguafá al que desarrolla una actividad no sabemos si es una mezquita o no sabemos qué actividad es y le trasladamos al equipo de gobierno a que mire eso a que nos lo, a que nos conteste qué actividad y si está regularizado qué permisos hay sin más pero sin ningún sin ningún prejuicio de ningún tipo de verdad no, no da igual que sea aguafa que, que un vecino del audio pero hay que controlar las actividades que se desarrollan en el municipio. En todo, en todo caso les consta a ustedes que tienen permiso para hacer esas esas obras no no tenemos constancia no no no no tenemos constancia en absoluto ¿eh? uh -huh. hay una asociación que está de alta en, en como asociación sociocultural al aguafa pero no sabemos que si hay qué actividad están desarrollando si es religiosa si no es religiosa si es cultural y pedimos que, que, que nos informen de esa actividad Uh -huh. en pues todo caso la normativa diferentescinos ¿eh? en todo caso la normativa municipal permite ese tipo de actividades en ese lugar pues eso es lo que queremos saber uh -huh. en principio te diría que sí pero bueno es lo que queremos saber y, y, y, y bueno a ver cómo, cómo está esa situación uh -huh. y si nosotros vamos pues porque es una de las cuestiones que afecta el día a día del audio y que afecta a los audio arras Bueno, ¿y con la calle Vitoria qué, qué pasa? ¿Los vecinos están insatisfechos o qué, qué es la, lo que ocurre? La calle Vitoria, antes lo, lo, lo comentaron también estos días, que es una obra que se está aterrizando, ¿verdad? Yo, hombre, lo primero, reconocer, y lo hemos dicho también en alguna ocasión, la enorme paciencia que tienen los vecinos. Porque, bueno, están sufriendo de una forma muy directa, pues bueno, el engorro de estas obras, ¿no? Eh, hombre, se están retrasando, se están retrasando, y, y lo que pediríamos al equipo de gobierno es que además de debatir la reforma laboral que afecta al Estado y de, de, de, de debatir pues bueno, pues bueno el tema de la función pública, que si nos escapa el ámbito competencial del municipio y otras cuestiones eh, municipales yo le instaría al equipo de gobierno del audio que, que, que se preocupe que inste a la Diputación Foral de Álava que cuando nos entregue todo, lo entreguen en, en, en las condiciones adecuadas y que aceleren las obras y que terminen de una vez. Eso le, yo le instaría... ...a Nacho y al equipo de gobierno de Bilbo... que hagan ese trabajo que sí afecta el ámbito municipal... ...y sí afecta el audio, al, al audio audioárgano. Mm -hmm. ¿Y mm, finalmente los presupuestos llegarán en, en marzo? que como ¿Cómo lo ven? Pues eso comentaron ayer... ...yo le hemos trasladado al equipo de gobierno... ...por activa y por pasiva... ...también a través de los medios de comunicación... ...porque es una herramienta que tenemos... ...pues porque en función de quién la utilice... ...está bien utilizada o no, o, o no está bien utilizada... Si lo utiliza el equipo de gobierno está muy bien utilizada, si lo utilizamos los demás igual no tanto, no, lo hemos, se lo hemos dicho en persona y se lo hemos dicho a través de los medios de comunicación, que por favor hagan un borrador de los presupuestos, pues porque en principio en la actual situación de crisis se puede entender que están prorrogados y en esa situación… Eh, claro, en una situación de crisis unos presupuestos del ejercicio anterior no valen. No no no no se pueden no, no se pueden llevar a cabo los presupuestos en una prórroga de los presupuestos del ejercicio anterior, ¿verdad? Entonces claro, nosotros le instamos a que nos presenten un borrador, pues porque es una herramienta fundamental para el día a día del audio del municipio y una herramienta fundamental también para controlar al equipo de gobierno. Nos encontramos con numerosos recortes a diferentes asociaciones culturales deportivas y no sabemos en base a qué. Se lo hemos comentado también a, al equipo de gobierno en varias ocasiones, ¿no? No sabemos en base a que se recortan pues porque como no tenemos constancia absolutamente de nada pues claro tenemos una una impotencia absoluta en este tema no entonces bueno pues le trasladamos más dime cuando en el municipios lo comentábamos en la nota de prensa si te acuerdas hace un par de semanas creo sí. en los municipios de nuestro entorno eh, ya se están trabajando ya no sé si por el quinto sexto borrador o incluso ya se han aprobado los presupuestos verdad ...con lo cual, hombre, yo, yo necesitaría que lo pasen cuanto antes... ...para poder trabajar todos en los presupuestos... ...y, y bueno, pues que cumplan la, la promesa electoral... ...que que habían, que habían adquirido de aprobarlos a, a primeros de tiene que, que, ...que, bueno, que ya veremos a ver... Uh -huh. Entonces, bueno, ayer tuvieron nada más compañía... Pero, pero estamos enormemente preocupados... Entonces, ...te puedes imaginar uh -huh. que es un tema crucial para, para el abrigo... Sí, es una herramienta fundamental... Eh, por cierto que ayer estuvieron mm, también acompañados en el pleno por los trabajadores de, de una empresa eh, que reclamaba también su solidaridad ¿no? de sí, del pleno sí, sí. bueno es un tema terriblemente delicado y hay que tratarlo con muchísima prudencia pues porque bueno hay dos partes en conflicto empresa y trabajadores y, bueno, y desde luego no queremos no eh, ...emiscuirnos en, en competencias que no nos afectan... ...en cualquier caso, desde el Partido Nacionalista Vasco... ...se buscó una declaración institucional... ...no fue posible... ...y nosotros partíamos de, de varios puntos que para nosotros era, eran claves... no ...el primero, solidarizarnos con los trabajadores... ...con los afectados y perjudicados en relación con este, contencioso, eh, con este conflicto empresarial... ...segundo, saldar las deudas pendientes... ...que se buenas las cantidades pendientes a los trabajadores... Y un tercer punto, en el que emplazábamos a las partes, a llegar a un acuerdo. A llegar a un acuerdo y a desbloquear la situación en la que se encuentran. Y si en eso eh, podíamos nosotros intervenir de la mejor forma posible desde el Ayuntamiento, desde el Partido Nacional de Nacionalista Vasco, si lo entiendes así, las partes, pues nos ofrecíamos a, a, a, bueno, pues a, pues a desbloquear la esta situación. Por supuesto como no puede ser de otra forma, respetando el ámbito de actuación, tanto de la empresa como de los trabajadores, y sin que haya injerencias de ningún tipo por nuestra parte uh -huh. Mostraron también ustedes su, su rechazo al, a la reforma laboral, aunque ya es un asunto que ya es, es supramunicipal, como decíamos al, al sí, principio, ¿no? Sí, sí, es un tema supramunicipal y tampoco queremos mira, yo, yo es que un tema también un poco poco espeso y, y bueno tampoco te voy a comentar Pues, ...pues las... si quieres lo hacemos... ¿sí? ...hacemos un análisis de las... ...bueno, muy breve si es posible... Pues ...bueno, pues al final nosotros entendemos como... como ...dentro de nuestro ámbito de actuación... Y ...me refiero ya en, en el tema... del en cuanto a Euskadi... Una, una, ...una de las cuestiones que nos sorprendió... ...es que... ...que Bildu apoyase una moción... ...en la que está claramente en detrimento... ...o se perjudica... ...el ámbito de actuación vasco... ¿no? Una de las... Eh, pues porque, bueno, al final la, la consecuencia de la reforma laboral es que se potencia un modelo centralizador de negociación colectiva. Supone, desde nuestro punto de vista, eh, un ataque a la competencia vasca en materia de políticas activas de empleo. La reforma laboral afecta al autogobierno vasco. Y, desde luego, nosotros entendemos que la competitividad viene por, por, por, otros, por, por un cambio en el modelo productivo, ¿no? Eh, y apostando por la inversión en Imas de Masí y en ...y sin restringir los derechos de los trabajadores. En ese sentido como pues, bueno, nosotros entendemos y nos llamó la atención eh, que, que el equipo de gobierno de bilú ...apoyase una, una moción en la que desde luego se restringe mucho se restringe absolutamente tanto el autogobierno que nos ha costado... Eh, ha costado conseguirlo bueno, pues, pues, durante muchos y muchos años. ...y las cosas de autogobierno que tenemos... ...y, y desde luego nos, nos llamó la atención eso... ...que, que está en es un perjuicio flagrante... ...al ámbito de actuación vasco... ...en cuanto a novedades de la reforma laboral... ...pues un poco las dichas... las que se han comentado durante estos días... ...se abarata el despido... ...no se contempla en... ...se prevé que, que las empresas que tengan pérdidas... ...o que o que se haya una disminución de ventas... ...durante tres trimestres... ...unilateralmente se pueda contemplar... ...el despido objetivo con lo cual ahí queda descripcionalmente un, la, la, la decisión en, en manos de la empresa. El despido, como digo, se abarata, pasa de 45 días el despido improcedente a 33 días. Eh, eh, los salarios de tramitación en caso de despido improcedente mm, no van a existir, con lo cual se incrementa en, desde nuestro punto de vista muy negativamente la, la, la judicialización de las relaciones laborales. Eh, en cuanto a la modificación de las la sustancias de las condiciones de trabajo entendemos que también queda en la discrecionalidad unilateral de la empresa hay una modificación parcial de las condiciones de los convenios colectivos con lo cual afecta al ámbito de actuación de los de, de euskadí y bueno hay otras cuestiones sobre uno también que nos llama la atención es el contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores no que al final es un contrato entendemos entendemos que, que temporal pues porque mmm, se contempla un periodo de prueba de un año dentro de una contratación indefinida y queda a expensas del, del, del empresario extinguera unilateralmente sin, sin, sin ningún tipo de indemnización. creo que va a ver, son cuestiones que, que aquí lo que se pretende es compaginar pues por una parte tenemos que flexibilizar el mercado laboral porque tenemos que tiene que haber contrataciones pero por otra parte eh, pues bueno, pues, eh, sin que haya recortes ...por parte de bueno, pues derechos fundamentales... ...de los trabajadores... ¿no? ...con lo cual nosotros entendemos... ...que la competitividad viene... ...insisto, una vez más... ...por el cambio de modelo productivo... ...con una inversión en IMAs demás... bueno, al final son cuestiones... ...que uff, hemos hablado mucho... ...un poco espesas... ...y que bueno, yo creo que la que el oyente... ...está está al corriente también... ...de este tipo de mm, cosas... ¿no? ...seguro que sí... ...bueno, pues agradecemos a Miquel lasa ...portavoz de AJPNV... ...que nos haya acompañado unos minutos... Eh, ...hablando de temas de actualidad... ...y le emplazamos... ...para cualquier otro momento... ...para, para otros asuntos por ejemplo, ya hablaremos de, de la cuadrilla de Ayala, que también tienen ustedes proyectos sí. algunos pendientes, pero en fin, hoy ya sin tiempo lo vamos a dejar para, para otro día. Pues cuando cuando vosotros queráis a vuestra disposición. Pues es kerkesko. Que que sí, es kerkesko, suri. Ahora voy. Y